Este programa es friki grosero, seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque si estaban pintando el que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Subeoteando en la pista para encontrar un cocherro Mientras daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la atracción era bueno Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a esta atracción de Feria que está con todos vosotros ¿Qué le gusta a los niños, a los pequeños, a los mayores, a todos? Venga, esto es mejor que el gusano loco, que era rara saltarina. Mejor que el módulo, esto es la guarida del androide. Tú, melena, viento, no volte, Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de feria. Fría, mojada, pero tarde de feria. Con la música que corresponde. Blanca, y, y empezamos nuestra... Edición hoy, bueno, os hemos engañado. Supuestamente habíamos que? que haber empezado de 9 a 11, pero vamos a ser vamos a estar de 8 a 9. Así que lo siento. Habíamos dicho que te habíamos quedado un programa de 2 horas, mm, mentimos. O hemos engañado. <risa> <risa> a lo Nelson. <risa> pues eso, volvemos a nuestro horario clásico, a nuestro formato normal, comprimido de 1 hora, que vamos a hacer ahora una hora. intentar recortarnos ¿no? y no dices tantas gilipollazas para que nos quepa en una hora todo? Se puede intentar. Venga. Pues eso, estamos aquí en la, en la versión fiestera, erótico, festiva, de feria. Un momento, acaba de entrar Hul Hogan. Ha entrado Hul Hogan. Jave. Digno de ver. Se, José... Se parece más a Tom Hogan en no, Filadelfia. No, no, no ¿eh? Sí, que sí, que te lo hemos preparado Es que José, la, las puntualidades Mira, mira, ves Tú tienes tu ordenador y esas cosas A ver, son las cosas del directo Lo que tienen Madre, <risa> <risa> qué cosas del directo Pues eso, empezamos con Empezamos esta versión De Feria Con el hombre que quiere parecerse A la sirena de los coches eléctricos Qué sirena la de... A ver, a ver... Mira, esta, esta. Escucha, escucha un momento. Espera. Un momentito. Esta, esta. No eres tú el del... Yo lo hago mejor. Pues eso, tenemos al hombre coche eléctrico. El hombre sirena, el que... El autor de la sirena de los coches eléctricos, que es José. Yo, yo mismo. Turururu, turururu, turururu, turururu, turururu, turururu. Luego tenemos a la muñeca chochona. No no, no, no, no. Yo quiero estar en una piscina de bola. Aquí es que en este pueblo no tenemos piscina de bola. Da igual, qué sé. La tenemos muñeca. a pedrear un gallo y todo eso, pero piscina de bola... ¿Qué, ¿qué, ¿qué clase de brujería es esta? Luego tenemos aquí al, al rey del castillo hinchable, que es principito del castillo hinchable, que es Ángel Hola, muy a todos, pero yo creo que a mí me vendría mejor a la escopetilla, yo creo que tanto años jugando a Call Duty No, déjate de escopetillas que la última vez ya sabemos cómo acabó la cosa Te hiciste daño en un pie, acuérdate Así que como mucho te hacemos príncipe del castillo hinchable Y gastarte 50 euros para conseguirte una figura que los chinos están a 2 euros, manda huevo, ¿eh? Ya ves Eso, o, o la botellita de, de licor está de, de tamaño pequeño No no rinde, no rinde Eso, para hacer botellón, no vale Y en la lefa no. de la chimenea queda una horterada No, no. Ni de coño ¿En la qué? ¿De dónde? En la lefa de la chimenea ¿Qué lefa? La cenefa, la leja. La leja. cenefa. Leja. la leja la leja. La, leja. la, la leja. Leja. leja la lefa es otra cosa, ni sí. sí. más de bellotto Es que era blanca Entonces me he confundido Oh, eh. oh qué asco Este que habla es el el que tunea los coches eléctricos, no, yo soy el de la tómbola. <risa> de la tómbola. Vamos, vamos las papeletas, venga niña, llévate una papeleta, la motillo, la motillo de gas, ga, de, de so, so, de gasolina. gasolina. Venga, venga la, moto. la moto. Vamos la motillo, coge, te salió una sota <risa> y la sota que no nave. Venga niña, vamos pa'lante <risa> Luego, a los contras eléctricos tenemos el que se pasa al día al lado del coche eléctrico, pegándole puñetazo a la bola, imaginando nuestras caras en cara en ella, una y otra vez y otra vez. Pues tengo que decirlo que en la feria no, pero en un parque de atracciones sí que me inflé de darle. No se ponía en la casa... ¡José! ¿Jos? ¡Te ha rapado! ¡Tienes si cara de bola! ¿Qué? ¿Qué no ¡Tiene cara de punchy uh, uh, Espera, um, no sepa, no no comprendío. No que iba a ofender a los franceses, pero bueno, no pasa nada, a los franceses no importa. ¡No importa! <risa> O sea, ha ofendido a portugueses, la semana pasada fueron a los italianos... es que sé? Y tal, así que hoy vamos a ofender a los franceses. Tú tranquilo que nadie te lo va a poner, nadie, nadie se va a oponer a que lo haga. Y yo, que soy trulo el hombre que sueña con ser un muñeco de la caseta de vino. ¿El pisao el de la guitarra o es de las palmas? Hombre, de la guitarra. Buah, de ese de las patillas que le llegan hasta la barbilla casi casi. Sí, sí. Oye... ¿Aquí en la feria de Cuyas tenemos caseta Arvino? A, ¿Habido años que se ha venido? Eh, depende, no sé según eso. el año Recuerdo un año en que tuve que ir midiendo la calle de lado a lado Después de gastarme solo 7 euros en ella Pero es que si hay, ahora tenemos que subir a ver si hay Sí Que tengo yo que hacerle la inspección técnica de... Del de cariñena, ¿no? De sí. El control de cariñena Exacto sí. Hay que testear el moscatel Exacto, pues exacto. Sí. Les vamos a pagar los estudios a los niños de la casa Buena idea, me, me gusta el rollo. Pues eso. Guarida del Androide, hoy viernes 20 20 ¿cuánto? ¿26? 26, sí, sí. Pues Todo, pues no mira la pantalla ordenada, eh. Viene el 26 a las 8 y pico de la tarde, así que arrancamos el de Guarida del Android, pasamos la noticia de Mundo Friki. Pues mi brazo y a mi hombro. ¿Ajetaba tú? Tu melena de un platino revolte y ajetaba tú. Empezamos las noticias yéndonos al cine directamente Y es que esta semana ya ha salido el tráiler de Iron Man 3 Ha salido sí, y, sí, y tiene una pinta sí, brutal Sí, sí Agustín lo ha visto, sí, ¿no? Se nota que la ha visto sí, Brutal, orgasmático, Dios ¡Ah! Sí, genial, a mí también me ha encantado Así que solamente tenemos que esperar hasta mayo, ¿no? Que abril, mayo, que salga sí. la peli o sea, en seis meses, pero ya no han puesto los dientes bastante largos Dio impresionante, maravilloso. Brutal, brutal. Brutal. Sí, sí, Son ¿no? dos minutos 12 segundos. Lo tiene Increíble. medio. Increíble. tiene medio. Sí, sí. A mí le digo, me ha encantado. Y si que vosotros ya estáis tardando bueno, ahora mismo no, cuando acabe el programa, os metéis en YouTube <ríe> en YouTube y le echáis un ojo. YouTube. YouTube. YouTube, YouTube. YouTube. los tuyos por si aquí. Y también ha salido el tráiler de un remake que, que que se va a sonar de Evil Dead Posesión Infernal, la primera película Mola. De la trilogía de Sean Raimi Además, también con muy buena pinta Mola. Es decir, que el mejor efecto especial es que la trilogía ori original oh, ¡Hombre! <risa> Yo creo que no es muy difícil Yo <risa> creo que con un pelín más de presupuesto... Claro, si tenemos en cuenta que son películas de principio de los, principios y mediados de los 80 La primera... Así lo, yo lo que tengo ganas de saber es si tendrá ese toque de ese toque de humor gamberro que tenía Hombre, si es que si van a hacer la versión seria sí, Perdón, per pero vaya truño Perdería la esencia Os recordamos que eso, en la primera parte, decir pues eh, la aquí, se, aquí se conoce como posesión infernal Que era la peli independiente, más o menos mm, de la trilogía Porque la que se enganchaba era la 2 y la 3, que era terroríficamente muertos Y el ejército de las tinieblas ¿Qué peliculones? Yo, es que esas películas sin el... ¿Cómo era Ash? Bueno, Bruce Campbell, que el actor que hace, pero el, era Ash no sé qué. El, Ash Ketchum no, porque de los <ríe> de los Pokémon, pero Ash algo, no me acuerdo. Es un personaje mítico de, de la historia del cine. Pues he visto el tráiler y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y siguiendo en el cine, Ubisoft ha llegado a un acuerdo al final con Fox y con New Regency para la peli de Assassin's Creed. Resulta que llevan bastante tiempo detrás del proyecto de hacer la peli, pero desde Ubisoft no quieren precipitarse porque principalmente no quieren perder el, el control creativo de la película. Es decir, ellos le tienen mucho aprecio a la saga y no quieren que llegue el primer Mindundi y que no tenga ni puta idea, haga su visión, por llamarlo de alguna manera, y vamos, eso no te, que de Assassin's Creed solo tenga el nombre. Yo creo que acertarían mucho si le entregaran los derechos a V-Bolt. Sí, <risa> sería algo sería algo digno. Porque la verdad es que una película de asesincríps puede dar muchísimo juego, es que Mucho. tiene tanto hilos argumentales por donde tirar. Vale, pues el caso es que antiguamente, o sea, durante todo este tiempo, la productora que iba a hacer era Sony Pictures, Sony, Columbia, TriStar, todo eso, pero ya te digo, por no tener acuerdo, mmm, rompieron rompieron el acuerdo, dijeron nada, y al final se la ha quedado Fox y New Regency que Dicen que se van a poner eh, a trabajar ya. Es decir, lo, que los guionistas ya están avisados, que van a empezar a la voz de ya. Es decir, está en, en preproducción, pero lo que sí tienen claro es el protagonista de la saga. Que va a ser Michael Fassbender. Por si alguien no lo sabe, en X-Men Primera Generación, Magneto. Sí, Magneto. Luego también salen 300 en maldito Bastardos. También tiene un papel en maldito Malditos Bastardos. Magneto. En otra. Ah, primera generación. Sí, en primera generación. Vale, XM vale. en primera generación. ¿El jovencito? Sí. Bien, ese, bien. Ese, ese Magneto. Bien, muy bien. Sí, es un Ey. tío que, que le pega, es un tío genial. Mola. Creo. O sea, decir, es de las pocas cosas que tienen claro, es que el prota va a ser Michael Falkbender. Que luego también eso, en Maldito Bastardo, era parte del pelotón de Brad Pitt, era el, el, el agresivo, era el chungo de... <risa> De el pelotón y todas esas cosas. Sobre los guionistas, ¿sabéis si han matado ya a los de Dragon Ball Evolution? No sé. Creo que no, pero... Los tendrán castigado yo que sé. En Guantánamo, ojo, a saber dónde. Yo mientras que no metan la mano en esas películas... Sí, sí, que se estén aparte. Yo creo que eso los marcaron como los nacios los judíos, en la frente y todo eso. Le pusieron las siete bolas de Dragon Pero a fuego, con un hierro al rojo vivo ahí. Le pusieron los 6 puntos de Krilin Los 8 puntos de Krilin Y lo afitaron la cabeza cada uno Porque además sabes que siendo Krilin va a morir es uno de los principios básicos Una pregunta ¿Por qué Krilin es el que siempre Supuestamente la gente dice que muere Cuando es el otro, cuando es Kamcha El que realmente muere más veces? Ya. Porque Kamcha ya no es un personaje secundario Es un terciario ya pues si al principio de Bola de Dragonzeta ya ni lucha Eso se ha quedado eh... Hombre tenéis que reconocer que es que Krilin es el humano más fuerte del, del universo sí dentro de lo que son los humanos sí no, sí, sí no es sí, sí, sí sí, sí, sí. Yeah. y recordemos que, que mira, aquí el, el único que fuma cosas raras soy yo o sea, sí, ¿qué me estáis contando? ¿Y el sí. de los tres ojos? te lo metes? Tensian ah, Hanshan ¿Ah? Ten Tensian es más flojo Tensian de última Krilin lo abofeteaba mm, Claro ¿Cómo se dice en inglés? Pues si solo hay que ver pues si a Yamcha en la peli de Dragon Ball Que lo han convertido en un cani Si es que <risa> <risa> Dragon Ball es un cani ¿Qué pasa, socio? que llevo aquí con el coche? que te robo? ¿Qué? ¿Tiene un lero primo? <risa> que, que lo que decía, que muchos metes con Krilin Pero hay que se sí tira al androide, ¿eh? ahí lo tienes ¿Eh? Que eso no es una muñeca hinchable cualquiera No, no, no, no. que eso es una Real Dol de, de Real Dol para arriba Eso es, eso es lujo del buen Ya si te digo Pues bueno, hablando de películas y de anime Tenemos que decir que el próximo 17 de noviembre Es decir, en tres semanitas Se estrena en Japón la tercera película de Evangelion finalmente o sea, Evangelion 3.0 ¿Que, que lo llama... van a explicar ya, por fin Yo, carno ruido, eh, no exactamente No sé si habrá estado siguiendo las pelis nuevas ¿Cómo que no exactamente? Tu gozo en un pozo No, Agustín, eh, hace unos años eh, Gainax decidió rehacer Evangelion Contar la historia en cuatro películas Sí, pero ahora se entiende lo que pasa, ¿no? Pues mira, yo sinceramente no he visto ninguna de las dos anteriores A pesar de las tengo por ahí perdidas en el disco duro Porque me gustaría verla entera del tirón Así que me gustaría esperar a que salgan todas las películas y hacer un maratón y, y degustarlo. Vale, pásamela. Vale, vale, vale. No en este, está en el de el otro disco duro, donde tengo las copias de seguridad de todo... Todo bien de, clasificado. <ríe> sí. Al fin se va a saber qué significa la frase, qué asco, al final de todo. Esperemos, no, porque aquí al fin y al cabo estas esta películas lo que te cambian son la historia O sea, cambian personajes y cambian la historia. Es una trama... Eh, no es totalmente distinta Como suele pasar muchas veces en el anime Como por ejemplo Eureka seven Es una serie que está muy bien y tiene una película que no tiene Absolutamente nada que ver, son todos los personajes Pero muy distinta, no, en este caso Es una historia, una versión distinta No es una historia distinta Es la misma, pero con algunos cambios No son útiles cambios, por lo que parece Por lo que me han comentado Entonces, lo que sería la cuarta película, no vas a empezar con el protagonista, se me ha olvidado... Shinji. Shinji. Shinji. Shinji haciéndose cari. una bartola. <risa> pues sería un buen comienzo, épico. Pues, eh, que es, de la, la es de la serie. Ya, ya, ya, sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya, que, ya, ya, ya. Que, que no es eso gratuito. Que está, ya. Vale. Entonces, recordar que esta película tenía que tenía que haberse estrenado antes del problema de, de la central de Fukushima. O sea, del, de todo el tsunami, de la central sí, sí. y todo eso... Y por aquí van. Por aquí van todavía. O sea, Seguro la, la, que explotaba alguna central nuclear en esa película. Y tuvieron que rehacerla. Posiblemente. La panza de bomba nuclear es que se tira un poco. A ver. Volviendo a... Siguiendo en Japón. Resulta que en el distrito de Katsuhika... Han decidido... <risa> Son unos que jika. Se Katsuhika. Es un distrito japonés, como, todo, como todos los de Japón. Han decidido hacerle una estatua de bronce. Que la la presentarán Ay, que se enteres mi primo que lleva el vida donde va la estatua. Que la presentarán en la próxima primavera una estatua de bronce del mejor futbolista de todos los tiempos. Benji, Oliveraton. Oliveraton, Oliver Oliver efectivamente. <risa> Van a hacerle una estatua a Oliveraton. Ay, pues van los primos y se verán ¿Dónde se va el Oliver? Se, va no, se van a llevar a los Oliver Pues la van a, la van a poner en el barrio de Yotsugi Que es el lugar na natal de Yoichi Takahashi Que es el, el autor de la serie <risa> <risa> Mager acaba de encontrar un gusarito Con forma fálica y... Qué gracioso Con... Como diría lo de... Tengo un cimbel matutino con la forma de un pepino. Due bolas y una pirindola. <risa> eso mismo. Fue... <risa> Por detrás le cuelga... Por favor, echarle una foto y sí. subirla a nuestro Twitter. Me la has, qui me la has quitado la <risa> boca. Eso, eso tenés que subirlo a Twitter, pero a la voz de ella. Pues bueno, van a hacerle eh, la estatua. Pero es que resulta que en ese barrio ya no es la primera estatua de un personaje anime que hay en ese barrio. O en ese distrito. Ya que ya habían hecho una estatua anteriormente de Ryotsu, el protagonista de Kochikame. Sí, sabéis que sería la del policía este Pues hay un estado del poli Y ahora va a haber una de Olivera ¡Tum! Están locos estos, estos japoneses están, están pillados Hombre, locos, locos Si tenemos en cuenta lo que está planeando Nissan Porque la fábrica De coches japoneses Quieren tapizar los coches con piel humana Pero ojo Que no no cunda el pánico todavía no, es, no o sea no se van a lanzar a, a matar gente y a despelejarlo cual foca indefensa no no no dicen que quieren eh, materiales sintéticos que emulen a la piel humana porque dicen que es la que la piel humana es la da la mayor sensación de lujo y confort o sea es decir que si parece que si la tapicería de es un tacto parecido a la piel humana eso es más apreciado pero supongo que entonces tendrá que estar caliente para que la textura sea ahí está Dice que se están centrando en cuatro factores La flexibilidad, la temperatura, la textura y la humedad <risa> eh, Es verídico Entonces, cuando hicieron la película de Kill Bill Deberían de haberla comprado en Nissan Y hacerse una coñoneta bien hecha en condiciones <risa> Por yo... tío, tío, están enfermos sí. Yo lo que no sé es que coge la, la palanca de cambio que eso tenga... Ese tanto particular sí. tiene que dar cosica. Lo malo es que sea un secuención y de tanto darle para arriba y para abajo. Yo no sé tú, pero yo provocaría que saltara el airbag. ¡Ah, pues Dios, Mague! Eh, no, no. ¡Una teta gigante! No, no, sí, pero que lo que han dicho, que solamente piel, nada nada de pelo ni, ni nada. La teta, sea, yo, yo quiero que no venga pelo en la teta, por favor. <risa> sí. sí. Hombre, dicen que donde hay pelo hay alegría. Hay sí, pero hasta hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto. <risa> vale, eso son los señores de Nissan, que no sé, ellos saben hacer buenos coches, le daremos su voto de confianza, pero a mí me da cosica. <risa> o sea, bueno, yo... ahí por ahí eh... sí. en BMW hicieron hace dos años un prototipo que era entero de lata pero el exterior, no el interior. Y encima, eh, la, lo que es la forma se iba, va, iba variando, sí. sí, conozco ese modelo Cogía mismo. la aerodinámica, cambiaba según la función que el coche requería Vale, pero no. eso es más lógico que un interior con textura de pie humana Oye, porque dicen que, que eso es calidad Eso eso es para cuando te sentes forever alone no, Que nadie se te quiere rozar contigo Pues empiezas tú ahí a rozarte en el sillón del coche oh. Sí, una cosa lleva a la otra <ríe> sí. Y como dices, el cambio de marcha es que está ahí tentador <ríe> Y esa cosa termina haciendo locura con el coche Vale Última noticia. A no ser que alguien tenga alguna más, pero yo voy a decir yo. la última. Ah, ¿sí? tengo noticia. Sí. Vale, dilá, dilá, dila, dilá, venga. Sorpréndenos. Son cinco palabras nada más, pero bueno. oh. Venga. Pues un muñeco hinchable de Justin Bieber. Oh. Y eso una noticia. ¿Es Hombre, sí si es de verdad, tiene su fotillo y todo, la boca ahí grande y ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Yo no me lo voy a José, comprar. El micro, por favor. ¿Estáis bien? Sí. Pero pero pota después de... Cuando lo pones a cantar o algo así. Pero ahora hay meterle algo, ¿pa' qué? No. Yo, depende de quién lo utilice, si sí, pota blanca. ¡Ah! Dios. Rosa, ejerde, por favor. No, pégale. que se muero. No, pégale. Pégale, pégale. pégale, pégale. Que ya estamos... Ya no podemos... Ya hemos vuelto a ver el protegido y esas cosas. No podemos portarnos mal. Bueno, sí podemos, pero sutilmente. sutilmente. Dale. Sutilmente. ¡Oh! Bueno, pues la última noticia... Es que, como sabéis, que tenemos Halloween a la vuelta de la esquina, la semana que viene, y ya sabéis los americanos que tienen esa, esa costumbre de adornar las casas y todas las cosas. resulta que un, un señor, un estadounidense, a, estaba preparando las luces y dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces ha programado las luces para que la casa cante el Ganga Style. Joder, eso ya enfermizo. Sí, es decir... que mola, vas por la calle y haciendo el baile del caballo y se... Sí, a ver, la casa, en la fachada de una de las ventanas, tiene una cara hecha con, con luces que entonces la, la boca tiene varias posiciones, pues entonces está sincronizada para que vaya cantando y luego las ventanas tienen tres caras más pequeñas que van haciendo los coros sí es eh. <risa> al mismo el ritmo que suena la, la canción te eh. digo también echarle un ojo en youtube porque tela o sea, si queréis ganga style pues os vais a hartar y agustín te estoy viendo las intenciones yo no no te voy tirado tirándote en forma que encima del ordenador digo yo. no sé. y me da que, que algo malo va a pasar en los próximos 5 segundos Bueno, mientras yo tengo una noticia muy rápida Venga, díla, díla, Y es que díla. Facebook ha superado ya El billón de usuarios Conectados a la vez en un mes eh, Entonces en este caso vamos a, vamos a decir que es un billón De americano americanos, es decir, mil millones Sí, por si sean ellos Pero aún así sigue siendo una burra de peña Conectada al mismo tiempo en un mes mm -hmm. No, sí, es mucha gente Sí, y haciendo el ranking en fotos Ahí subía unos 250 billones ¿Ves? Sabía yo que tenía que pasar algo malo Pues eso, imagina es que, es que ha dicho el nombre de la canción Y claro, María Rusa ha o sea... puesto ojillo coloso. <risa> Joder, puesto coloso Así que imagina andar por la casa Y ve o sea, va, vas por la calle Y que una casa te lo cante ¿sabes? Ahí, Tu carita en la casa, como te está cantando El ganga está ahí con sus coros Y, y todo en plan discoteca además Guapo, guapo, así te da una gana de quedarte de rave Ponerte hasta el a como, Ponerte como la crezca en la puerta en el jardín Y liarla Pues eso Hasta aquí las noticias Eh, ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Que ya no tenemos tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hombre, jose, jose, venga vamos. Además, déjale el ganga style ponle, No, no, ponle ganga style el ganga, el ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga, ganga El ganga style Oh, yija, ganga style Yo como sé que eres corto de luces Y de memoria también o pues ya sabes, bajando la música Uy, Ay, es verdad que va a hacer el tía. relato de miedo Ah, relato, sí Sí, de Colacan Style, pues como que no, sí, ¿verdad? No, no. no. apagas las ya que Vale Nos no, ponemos en, el... en ambiente Sí, sí, sí. Chica, las, sí, manos sí. las manos quietas Ambientémonos, ¿no? Eh, eh, ambientémonos, tru... ambientémonos, ya, ya ambientémonos Ya que tocas truló <ríe> <ríe> Tontorón y... Bueno, yo empiezo a hablar pues y luego te tu... cortas, vale ¿Ya? Mal. Espera, ahora, ahora, José, por favor Vale Una noche, mientras dormía Me ocurrió algo increíble Llevaría un par de horas dormido ...cuando sentí una carga encima de mí... ...como si algo me aplastase contra la cama... ...intenté despertarme, pero no podía... ...cosa extraña, ya que tengo el sueño ligero... ...y casi cualquier cosa me despierta fácilmente... ...me esforzaba en despertarme, pero no lo conseguía... ...era como si algo controlase esa fase del sueño... ...no dejándome escapar de ella... ...siguí sintiendo esa fuerza aplastándome... ...notaba como el colchón se hundía... Por el, ...por el peso extra. Luché desesperadamente, pero era inútil. En sueño grité de rabia, cada vez con más fuerza. De repente oí mi grito. Mis cuerdas vocales lo emitieron Conseguí que ese alarido pasase de la fase inconsciente a la consciente. Y en, y en ese momento me desperté, por el fuerte rugido que produce. De alguna manera traspasé esa barrera que separan las citadas fases a través de, del chillido... ...y conseguí acceder a la conciencia que era que era privada... ...raudo y totalmente despierto... ...me dirigí al interruptor de la luz... ...antes de encenderla... ...vi un destello rojo en la oscuridad... ...también me pareció oír un pequeño murmullo... ...algo... ...gultural... ...mi corazón latía apresuradamente... ...ya estaba totalmente consciente... ...y estaba seguro de, de no haber soñado... ...ni el destello ni el murmullo... ...sintía una presencia en la habitación... ...y no era mi miedo... Miré a todos lados, no vi nada, al final desconcertado, opté por dormirme de nuevo. Yo no creía en, so en lo sobrenatural, así que no le di mayor importancia, siguen sintiendo la presencia. Pero recurría a mi mente científica, decidiendo que alguna explicación lógica tendría todo eso. Y la verdad, importa importaba poco, cual si sí, asumía que era racional y no espiritual, así que resolví intentar dormir de nuevo. Lo conseguí al cabo de cierto tiempo. Al poco volví a notar algo extraño. Ya no era un peso que me aplastase contra el colchón. Ahora era algo que tiraba de mí, sacándome de la cama y hundiéndome en el suelo. En una especie de inframundo siniestro. Pero tenía la sensación de que me dejaba mi cuerpo atrás, me despojaba de él y me hundía en algo tenebroso. Otra vez no podía despertarme. Vi una cegadura la luz roja. ...y una pequeña sombra oscura que emitía un ruido... ...parecido al de un perro irracundo... ...grité de nuevo... ...di un golpe al aire con el puño hacia adelante... ...me desperté... ...no estaba en el suelo, estaba en mi cama... ...pero la mano me dolía... ...y no había la posibilidad de haber golpeado la pared ni nada... ...pegué al aire, hacia adelante... ...me desperté justo en ese momento... ...y el puño estaba en el vacío... ...estoy seguro de no haber golpeado nada físico... ...la mano me dolía cada vez más... Durante varios días tuve un pequeño morato, mi corazón latía cada vez más fuerte, pero ahora, por la rabia, noté que mis músculos emanaban de una energía impresionante. Obviamente, estaba produciendo una inmensa cantidad de adre adrenalina. Mis ojos se colmaron san de sangre, lo que se lo que sé ...porque me picaban intensamente... ...mi pecho se agrandó por el aire que cogieron mis pulmones... ...las penas de mi brazo se encharon... ...sentí que debía atacar aunque no sabía qué... ...fue una sensación extraña, algo primitivo... ...como una presa que se siente acorralada... ...y para defenderse... ...se prepara se está un único golpe con toda su fuerza... ...en este momento sentí como si pudiera tirar la pared de un solo puñetazo... ...entonces la lámpara se movió en, un te en el techo... ...como si hubiera una corriente de aire... ...pero todo estaba cerrado... ...luego un sonido a los libros de mi estanterida... Y, fin ...y finalmente el silencio, más absoluto... ...dejé de sentir la presencia... ...algo vino por mí una noche mientras dormía, lo sé... ...no sé qué era, ni cuáles eran exactamente sus excepciones... ...pero sí si sé una cosa, volverá... ...yo sí sé lo que era... Era el Chotacabra Ángel, como experto en el tema ¿Qué nos puedes decir? Yo la verdad que al principio de, del relato Me aprecio más José Tojeiro Porque decía Le de echaron droja en el colacao Imposible, porque él dormía muy pocas horas entonces, Pero... El Chotacabra tiene... Espera, voy a hacerlo bien Voy a llamar a Friker eh, Ángel, entonces Chotacabra Puede ser... Es responsable Sí, por supuesto, hay claros indicios O sea, hay, hay casos Contrastados de que te ataca por la noche Cuando estás solo indefenso Y te invita y te echa <risa> droga <¿no? risa> Bueno, esto ya sin plan de cachondeo Hoy, hoy viernes 26 Justamente después de nosotros Viene un programa de miedo es decir, pero de miedo, no como nosotros no de como miedo, nosotros. De nosotros tenemos miedo. miedo de lo mal que lo hacemos Ellos son profesionales Se llama La Puerta del Más Allá Y es el nuevo programa que se incorpora Esta temporada a la parrilla de Radio cooler Esto es totalmente en serio Es decir, después del cachondeo, el miedo Aunque esto da miedo Y lo otro sí. ya lo relaja <risa> Lo nuestro no más que miedo es pánico bueno, <risa> Pánico es una muerte ridícula y cosas Sí, así. mayormente Eh, algo de comi o no? No. no, no, no. no, no sí. ha estado bien, ha estado, ha estado bien, bien el relato, no, es está muy bien. ¿Qué digo algo más? No, no, no, te, gustado, no? La, ¿te han gustado la, musiquilla no, de fondo, que que musiquilla de fondo no. Era el Tubular de Mike Oldfield o algo así sí, en, un, en principio, un principio, pero, sí, pero luego cua... he escuchado Guturales. Eso, es que los Guturales que también para estas cosas, ¿eh? ¿Los Guturales? El de Enmeta, Bueno, pues a la copla. La coplilla, qué cosa de... de Señor Ángel, del experto en chotacabras Bueno, pues hoy me toca a mí. Y traigo una canción de un grupillo... No ¿La hemos puesto aquí alguna vez? No. ¿No? No. ¿Ah? ¿No? ¿No? No, la primera vez que ponemos a este grupo. Bueno, qué raro, pensé o sea, que sí. Bueno, por lo estreno <ríe> yo. <ríe> eh, el grupo es Cuestiones Hamlet. Grupo español conocido por todos. No, no voy a dar ninguna nota biográfica, ¿no? Tontería, ¿no? Ya han desde el 90... Yo lo digo, ojalá, 90, es que uno... conozco uno que habla con calaveras. <ríe> que... El prota es el que se tira a Pilar Rubio. Se tiraba... Bueno, pues te, te está libre. Hay un Maka. No, ahora, claro. se, ahora se la está volcando Sergio Ramos. Eh, Sergio Gramo. Eh, Sergio Rosa ataca. <risa> Eso ya es por venganza personal. Sí es. Rosa tin tin tin tin tum, venga. Procede cual novia furiosa. ¡Ay! No no te escondas. ahí sí, ne... lo inevitable, inevitable. Claro, si yo hablo de Pilar Rubio, tengo colleja. si ella <risa> habla de Team Leader Man, no. Es comprensible. ¿eh? Claro. Eh, no, que ya no ha hablado del de, de Team Leader Man. Hoy el único que hablaba ha sido de Justin Bieber. Que también es hostiable, pero... Pero lo vamos a pasar. <risa> José, procede. <risa> por, por matar a Justin Bieber. No. Nine. Nine. <risa> pues eso. Hamlet. Van la madrileña de metal, que llevan desde el 90, 91, por ahí. Bueno, Peligroso era del 92. el primer, No, el disco anterior, 89, 90, algo así. Que okay. ese... Era una especie de rollo A lo Guns N' Roses Muchungo sí. Anterior al peligroso O sea, llevaban Como Hamlet propiamente Peligroso era del 92 bueno, Así que desde pobre. entonces llevan El caso del álbum en cuestión Es Inferno Del año 2000 Y la ah. canción es Discazo Discazo Hay que discazo decir que es un donde discazo lo Donde lo haya Bueno, para mí la trilogía Insomnio Inferno Y álbum negro Es brutal Pues eso Hamlet Mi nombre hecho yo Temazo Venga, vamos, que nos vamos con nuestro celo que hicisteis la última, la última semana, o lo que es lo mismo, en qué fricada hemos gastado el tiempo. Malgastado, bien gastado, eso da igual. Así que empezando por José, ¿a qué te has dedicado tú esta semana? A contar los comis que tengo, tanto fantasma como originales. Por cierto, tienes cuatro míos en tu casa. Lo sé. A ver si me los devuelves. Vale, ahí están. Si aprecias tus piernas, Trulo. Sí, sí. sí. sí está está está así que sin problema. Que ahora te puedo enterrar cerca de tu casa, que están haciendo una obra. <risa> eh, una obra la de mi casa, ¿no? ¿no? No, es que están haciendo allí una casa. Pues eso, ¿vale? Te entierro los cimientos y luego le sale al inquilino, tú mismo. Eh, ¿Te eh, sale a ti mismo. Me me voy a salir a mí mismo porque la casa es mía. Pues te va a salir a ti mismo. <risa> y siempre lo he dicho, trulo, vístete. <risa> Soy un fantasma que voy a salir en bola. O sea, yo, yo Si me aparezco, me aparezco en bolas Hagámoslo bien Entonces, inventario, ¿no? ¿Y cuántos tienes? ¿A qué tiene que empezar de nuevo? Le faltan deo Me faltan, me faltan Por... ¿Entre los originales le lo faltan más? Más sí. de 23 Por... Con los de los pies. Pies. Casi los 5 Los 5.000 Ah, coño 5.000 comis la Virgen... ¿Y a cuánto te cuesta cada uno? ¿Unos 30, Hombre, 20...? no los... La mitad del tiempo que me deja a ciertas personas meterme en ciertos sitios, en sí. ciertos lugares. Los fantasmas se refiere a las sí, copias sí. de seguridad. Pero, esas cosas, más o menos, ¿cuánto el precio? Una media del más caro y el más barato. Aquí en España, bueno... 2, 75 ¿no? Estarán. Sí, era, eran 2, 50 o 75 el tiempo de los cómics de Planeta. Es decir, lo típico Marvel tal, el cómic 24 o 32 páginas. Depende del de, de que sea. pero ya El formato. En do, el for, sí, el formato cómic normal... Eh que solía ser 250 o 275, que en euros al final redonde estaba, yo lo último lo estuve comprando a unos 70, 180 o algo Mira, así. Mira, la última puerta del Capitán América que he visto, yo que Joker 601, pone 350. como te pillan el gaje? <risa> ¿Y de ellos cuántos son físicos? ¿Eh? ¿Cuántos son reales? De... ¿Reales? 3.000. Uy. Menos los cuatro del trulo. <risa> ¿Qué tal? 2.996 Yo en mi casa apenas tengo unos 300 o así Pues si te hartas de ellos, dámelo No, están ahí para mí Bueno, entonces tú estás haciendo inventario Yo tengo uno <ríe> Sí, vale. Un, uno de los vengadores El número me parece que es 148 Para tu culo, Yo tengo unos 50 de mortadero y flemón Mola. Bueno, entonces María Rosa, usted ha dedicado el tiempo Pues yo he estado echando unos minutos un juego ejecutable Que a mí se han pasado como ahora Que el Slender El Slenderman sí. Le he tomado manía, pero a la vez me atrae Sí, ya lo he visto por Twitter, tus sí. peleas con el Slenderman ¿Qué, sí, ¿qué te un, pasa con el juego? ¿Qué, es un ¿qué pasa? psicológico, no sé Sí, siempre que juegas en mi casa De hecho tiene que jugar en mi casa Porque cuando sale el Slender, sale corriendo Y yo tengo que salvarla Sí, mientras le tiro de los pelos Hostia, oh, eso es logro Le tiro el el logro. de los pelos Sí, es su reacción de pánico Slender Y entonces yo pregunto ¿Para <risa> <¿Y esto? risa> no sé. qué juega? ¿Y y qué juego ese? ¿Qué te asustó? Sí, pon Slender Y en la página oficial te lo descargas ¿Sí? Sí. sí, está basado en una leyenda alemana De un Digamos ah. que es un tío Muy delgado y muy alto, sin cara Que vive ahí en el bosque de Alemania Y vamos, que secuestra a Zagala y todo eso mm, mola. Y tienes que ir recolectando ocho notas que yo no he llegado a coger más de dos. Te acojona, normal. Claro. <risa> Cuanto más coges, más posibilidades tienes de que te salga. Y pues... Bien. Pues eso, Slenderman. Recomendable, sí. juego gratuito. Ángel. Eh, pues yo he seguido con el Spec Ops. Y luego aparte también, así nuevo, uno que se llama Pure, de Quads. No sé si lo conocéis. lo compré hace un par de años, eso lo probé no jugué mucho. Jugaría una hora o así. Y lo he retomado. Y la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, el juego... Esto era la Disney la de de la ese juego. O sea, no, no tiene nada que ver con Disney el juego. Sí, de, bueno, al final acaba Disney como como editora del juego, sí. no tiene nada que ver con el universo Disney, sino como una editora de Y eso. A y... ver, Los Vengadores también es Disney, si nos ponemos ahí en ese plan desde que Disney compró a Marvel. Y eso que me sorprendió el juego, no no me gusta mucho el juego de avícola, algunos cuantos sí, no son mi género preferido, pero eso me gusta mucho la sensación de velocidad, los, los saltos, las grabacias, etcétera. ¿Tú has probado MotorStorm? Sí, sí, también, o sea, datele estilo. Sí, o sea, no, por eso digo que es que es muy buen estilo. Hombre, yo MotorStorm, yo he llegado a, a, a jugar hora y hora, además, con una sola canción. Before and Forget, repitiéndose una y otra vez y otra vez. Que pidiendo, sí, sí, me están me están diciendo que, rapido, pues, que el formato comprimido una hora ya se nos queda poco. Pues yo el Pure lo tengo original. Eso te iba a decir, digo tú, me suena que una vez lo compraste... Sí, y mi canción favorita del Pure, eh... Ah, Juardi, no, Queen Rock. De Subway. Uh -huh, rock and Roll Queen. Sí, eso es rock rock Temazo, temazo, el sí. tema central de Rock and Roll a de Guerrichi. Peliculón que deberíamos comentar. Bueno, sí. si alguna vez volvemos a comentar película. Entonces, ¿maquetua que te he dedicado? Pues eh, nada, he estado un poco flojillo con juegos, siguiendo ahí de los simuladores, que me da me da fuerte. Y me he visto atraco por duplicado y un par de películas así chorras que, bueno, están bien. La primera vez te la ves para entretenerte la segunda vez te la ves para buscar gazapos y te entretienes. <risa> sí, es decir, ninguna mencionable, ¿no? Así que no. tiene una dimensión. No. vale. Perfecto. ¿Agustín? Pues yo sigo todavía con el Assassin's Creed Revelation. Ahora me he descargado de la nube eh, bueno, de mis copias de seguridad en neo 4 speed Room. Muy buen juego. Eh... Por recomendación vuestra es Borderland Sé sí que me has comentado que está en el principio, justamente en el principio de todo Sí, y estoy ahora mismo, o se está está bajándose a mi, a a rec está mi recuperando. Estoy recuperando eh, Heavy Rain mm. que me, Por lo que me habéis contado, es un juegazo Sí, yo al menos por lo que probé la demo me, me gustó bastante, me gustó muchísimo Y nada, la verdad es que he tenido poco tiempo, pero mayormente eso y a seguir leyendo Juego de trono mm. Bueno, buena opción Mayormente Vale Pues yo en mi caso A la embarazada con la niña le pegan un tiro <risa> ¡Hola! Si no suelta el spoiler, revienta Está científicamente comprobado Explota por el lado Como una Ninguno sí. sabe de lo que ha hablado Las popitas estas que están todas en la playa Esto, José José Yo sé que es frustrante <risa> para ti Lo sé Vamos a ¿De qué estoy hablando yo si no sabía de lo que estoy hablando? He yo dicho que, que, es que a una frustrante. embarazada con una niña le han pegado un tiro Yo sé que es frustrante <risa> Yo sé vale. que es frustrante, pero cállate <risa> aguántalo, aguántalo, aguántalo Pues vale, yo en mi caso He desempolvado la Play 2 Estaba por ahí cogiendo... Que todavía polo. no me he del spoiler <risa> Mejor que no sepamos de qué Pues el caso es que he desempolvado La Playstation 2 y he recuperado Persona 3 Un RPG japonés Bastante peculiar Muy bueno, o sea, salieron para Playstation Para Play 2 salió eh, Persona 3 Y Persona 4, juegos muy parecidos Entre sí historia distinta y tiene un toque porque es una mezcla entre juego de rol típico japonés, de peleas por turnos y simulador social al rollo Sims en el cual la historia transcurre durante un año y tenemos que seguir esa historia eh, por la noche luchamos contra unos monstruos, unos espíritus que salen y de día tienes que llevar la vida de un estudiante japonés o sea además un rollo anime total y absoluto con todos los tópicos de la serie de colegiales, la, todo eso Así que muy muy muy recomendable una, Llevo una semanita y solamente le he echado 60 horas de juego Así que... hay que dar la cosa Así que muy muy muy recomendable Tanto el, el 3 que aquí estoy jugando Como el 4 que también te compré ahí una partida de medias Así que eso es lo que hemos hecho esta semana Y hoy vamos a llenar el estudio de humo Porque vamos a empezar una nueva sección Que se llama... Qué grande es el cine y qué cara es la entrada. Vamos a emular al gran José Luis García. Ese ese ese autor de cine solo comparable a Michael Bay por, por la espectacularidad de, su, de sus películas, tanta explosiones, tanta tanta pirotecnia, ya sabéis. Yo desde el abuelo no he visto película y guardación. <risa> ya ves, yo tío vivo Madrid circa eh, 1950 el en el asilo a <risa> tela, así que vamos a iniciar este pequeño debate cinematográfico sabiendo que el jueves que viene, bueno, la, la noche del miércoles era la noche de Halloween, terrorífico, así que vamos a recomendar algunas películas de terror, películas que aquí los miembros de la guarida, como fricazos buenos que somos, vamos a debatir vamos a comentar, entonces José, que yo sé que tú eres un fanático de las pelis de terror, déjame pa' luego, déjame pa' luego, ah, que se quiere cebar al final, vale, vale, vale. Dejémoslo al final No, no, pues si sí. Tú dejas primero a las inteligencias super, Vale, ¿no? que sí Que se expresen, Y luego yo ya digo lo <risa> que, que, que quieras ¿no? Y luego lo reventado Pues venga, María Rosa Tú mismo Recomiéndanos una película Para pasar mucho miedo La noche de Halloween ¿Jesucristo caza vampiro? ¿La vagina dentada? ¿El condón asesino? Eh, te estás yendo del tema, del tema No sé, da mucho miedo Sí, sí. <risa> y sí, Jesucristo Cazado de Vampiros da mucho qué, miedo también pero la B, la ¿eh? Llevaba, ¿eh? Jesucristo Cazado de Vampiros se le le no es serie B eso no es terror solo de ver ahí al tío con su guitarra <risa> eléctrica matando sí. vampiros no es terrorífico pero bueno ahí queda la opción como como serie B ¿no? que nos y... puede decir de la peli rápidamente así un poco ¿de Jesucristo Cazado de Vampiros? sí para quien no la conozca da miedo sí que... <risa> sí, sí que sí que sé es Lender Sí, lente, vale, Ángel, ¿tú qué propondrías para la noche de Halloween? Yo paso palabra, yo ahora la vi Uy, oh, aquí nadie quiere hablar, nadie quiere hablar Venga, Mager, dispara tus balas A mí no, no se me ocurre sin pero yo... ¿Has visto como la realeza vamos después? <risa> la realeza no te entera Pues vosotros cuidaros que, quedamos, que nos quedamos sin programa Que tenemos luego que abrir la puertas del más allá Yo recomendaría RECA Tanto la 1 como la 2. La 3, no, porque no la he visto, pues no la recomiendo. Pues ¿Ves? Me, la ha pisa, me ha pisado las recomendaciones, me la ha pisado, porque yo iba, yo iba por, lo mismo, por lo mismo de roteros. Pero, Wreck, vista a oscura, de noche, y si encima llueve el ambiente cojonudo, los repullos... Les digo, sí. yo no soy muy fanático de las pelis de terror y tengo que decir que rec me, me sorprendió. O sea, unas películas que me han gustado bastante. Eh, yo por mi parte recomendaría mmm, todo un clásico como El exorcista. Guarda ello. Eh, no, la 1, la 1, o sea, El, el clásico uno. es El exorcista. La de Max Bonsido. La, más... la, la de Max Bonsido ni secuela ni, ni nada ni nada. historias. Sí, porque el último que de Emily Rose, algo de eso. Eh, es, sí, o sea, no, no, o sea, no, no, no, o sea, El exorcista eso original. Eso no tiene nada que ver, eso Pero no. esa es caca hay. ¿eh? Eso eso de ver a cómo era la niña la mmm, eh Cómo se llamaba la niña? Hola, niña, sí. Sí, no, yo digo la Linda Blair. ahí la, la pequeña Linda Blair haciendo <ríe> haciendo el Pino Puente escaleras para abajo, Genial. Lo recomiendo en el 90 y algo, salió una peli, o sea, se hizo una remasterización de la peli. Mejor calidad ¿Con la todas las cosas. De sí, así que muy muy recomendable para pasar una noche ¿Sí? de miedo y si queréis luego hacer una doble sesión, queréis algo más gore, Algo ya un poco también del toque humor Yo recomendaría mmm, Braindead Tu madre se ha comido a mi perro oh, sí es, es genial sí, para Pero ya como como Algo más de relajado de segunda decir, Primero una peli seria que yo pondría eso, El Exorcista O ya que estamos en Halloween Propondría Halloween, la original La primera, con esa con esa Jamie Lee Curti echa una zagala A cojona viva, también Es un, un clásico, viendo a ver cómo se enfrenta Con Mike Myers Da Mike Major, ¿no? El, sí. ¿El de Halloween? Sí. Eh, Agustín. Bien. Tú te ha hablado, venga. Bien. Que se te yo, ve con ganas de... Yo sí, haría... Sí, yo haría sesión de cine. Hombre, evidentemente. Una solo no nos vale. Empezaría con un Paranormal Activity. Tengo eh, muchas ganas de verla. ¿Tenemos ganas? Para la, ¿La cuatro? Ganas, no, no, no, la uno. No, la la uno. No, Nosotros tenemos ganas de hacer maratón. De hecho, sí. lo tenemos ah. planeado de... Bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo he visto la 1 y la dos. Por cierto. La uno es... Tremenda sí, Yo la, la uno No la he mucho. podido verla Con la luz apagada no Yo lo has visto tú. ¿No? No Joder No sé si es que me pilló En una esa tonta Pero yo no fui capaz De verla con la luz apagada De hecho A mitad de película Tuve que darle al pause Encender la luz Agarrar un cojín Y seguir viéndola <risa> Tío Viniendo de ti Es que claro <risa> Agustín que tú impones No, no te saltar, de cabajo Con esas a cosas A Satan le tiene miedo Qué cosa <risa> A Satan, a Piccolo Empezaría empezaría con esa Seguiría pues con un clásico Bien un exorcista, bien un Poster gay, que yo tengo mm -hmm. que seguir diciendo Que se me ponen los pelillos de punta Sí, sí, el poster gay Tiene su cosilla, eh gay Y después para terminar algo más liviano un, Al final de la escalera O una semilla de diablo, algo así mm, Algo más Un toco más psicológico, más oscurito, ¿no? Vale, bien. Entonces, los que faltan por hablar, que disparen. Yo empiezo yo. Venga. Yo tengo que decir que no se me ocurre ninguna película de miedo, <risa> por lo cual recomiendo Dead Space. <risa> el el juego, juego, el juego, juego. <risa> Oye, Dune. No, también tiene tiene una OVA, unas película de animación de Dead Space, me suena a mí que um, tiene. Ah, no no la he visto. Sí, las tengo en mi casa, pero uf, no son animación y no tiene nada que ver con nada. El... Por cierto, ¿sabéis no, que no, no, han sacado una ni... remasterización de Dune 3? Sí y sí. que... BFG, Big Fucking Gun ese ha sido el juego que más me ha asustado a mí sí, es lo que le comenté a María Rosa dice, si una vez que ha jugado a Doom, Slender es pasear por el bosque el lunes es el juego en el que eliges o Listerna o disparas y si no hay Listerna no ves a que dispara y encima sientes si viento y te persiguen y... exacto, y escuchas bebés llorosos por detrás es que jugaba bueno. en el ordenador con un 5.1 sí, yo, uh, yo era acojonante Cuando mi 5.1 estaba vivo Yo hacía lo mismo vale Y José. ahora el turno de José, venga Vamos a ver, yo Después de las niñeras que estáis diciendo yo, yo no sé qué mierda Cine terror gusta a vosotros Porque vamos, a ver, por el amor de Dios Tendríamos que empezar con el tío este que nunca me acuerdo del nombre, pero sé que los protagonistas son carne de hamburguesa para extraterrestre. Y en la, la primera película de Peter Jackson, me parece. Eh, que es también de Sireby. estáis ¿Malú? Bad Taste Es que no me acuerdo sí. yo Yo sé que suenan Un extraterrestre Que te bajan para abajo Y te hacen hamburguesa Y te comen luego Sí que es un, un cabezón ¿Verdad? El muñequito cabezón Bad Taste Un momento Un momento Y oye o, que que yo, ya gasto... que yo ya he recomendado Brain Dead Que también de Peter Jackson así sí, Por eso que, digo ¿No fue la primera Brain Dead De Peter Jackson? No sé Yo sé que fue de las primeras Y antes había Yo sé que hizo Serie B claro, Y claro. la hamburguesa Me suena un huevo Es taco, que yo según tenía entendido La primera fue Brain Dead Y luego, y luego vendría Bad Taste Posiblemente No sé Ya, ya. Dicho, José, deja el solitario y búscale no no no, no, no, no, no te estoy en el tiempo, solitario, bueno. ahora estoy con el ponno. Pero bueno, a lo que iba. <risa> o los p... gatos carnívoros, ¿te paso un o los dejáis también? Sí. Pero esa ver, escena eh, del no. palo hay enganchado. Pues esa, esa, eso es gore, gore. Pero ha han entrado una cosa, José, Anda, una cosa encima. Es Estaba esto más códelica, entonces la colina tiene enojo, ¿qué hacéis con ella? ¿Os la coméis cuando le meten zaga al tiro? No, las colinas tienen enojo, vamos a ver, las colinas tienen enojo. Dos Visita al oftalmólogo. Exactamente. Yo que sé, eh, José, es que está entrando en territorio gore más que miedo. El miedo es miedo y lo demás tontería. No, es verdad, es eh, gore. Ya estamos, como si los zombies se levantan y uno no te Es decir, eh, o, lo que, auto caníbal, zombi, o lo que auto caníbal te da miedo la primera vez. Después claro. es ver casquería. Es, es, es sí. ver Con lo bien que hubieras podido recomendar una selección de George Romero. ¿Eh? Algo así, yo que sé, José. Para ¿Pa que, que empiece de otra vez... Eh, And el, el, el que tiene eso. Sí. Eso porque no sé si yo ya. Vale, pero yo me había comprado un Halloween texto? si hay una noche, una noche para ver peli de zombies o sea, un terror más clásico, lo que No, es, no que no cuento tampoco tentería. Poco... Halloween es la noche para meteros en la novia con vuestra novia. Y meteros, novia, meteros en la novia con vuestra novia. Espera, ¿eh? ¿eso cómo se hace una novia al cuadrado? No, porque no te iba a decir que metas de la, la polla con novia, tata? porque oh. eso queda fatal. 25 sí. mujeres? ¡Wow, 50 tatas! ¡En una si noche! La, y si la cuentas tres veces, 150. 15. ¡José, enséñame! <risa> Pon cualquier película de asquerosa o de terror y ya verás cómo se te agarra. Vale. Pero a ver, la cosa es que se te agarra no es que te vomite. <risa> vale, pues yo voy a hacer la última recomendación. Hellraiser. Ay, lo que nos traen en el infierno también muy buena. Sí, yo que tengo mucha ganas de verla, pero todavía no la he visto. Eh, en La, la sexta 3 Sí, he hecho, he sí, Sí, ah, le, lo por lo eso mismo le, vi el anuncio y dije, eh, al bueno de Pinkhead? El lunes, el lunes echaron en Neo una película de esta chorra de miedo, tipo estudiante atrapado en un autobús y un tío, un murciélago del infierno, un tío que volaba. Eh. ¿Mozman? Oh, no, ah, no Jipercrepe. No sé. Jipercrepe. Ah, Jipercrepe. Jipercrepe. Jipercrepe oh, sí. mola, a mí me gustó jeeper la primísima. A mí no me convenció. ¿Por no has visto la primera? La primera a mí me emociona. Bueno, ¿sabes de lo que va? La primera me encantó. La segunda no la he visto. Es que no has visto la primera. ¿Has visto no. la del segundo de los autobús de los estudiantes? No conoce dónde sale el bicho y por qué caza el bicho. Oh, Entonces le qué, parece qué, eso. Que me da igual. Es la que la primera era en medio de una cosecha, y ¿no? Sí. Era en una granja o algo. No, de la cosecha. de los hermanos que lo va persiguiendo por sí. todos lados, por sí, la carretera, era en una granja sureña. Sí, una granja sureña, digo. Si es que me pero recuerdo. la primera a mí me encantó. Y en la iglesia que le pegan fuego, que donde tiene su cuerpo sí. y todo. Es que yo yo la segunda o lo que sea eso, era, era mala, era mala hasta para reventar, tío. Era <risa> Suele un, bico, pasar un con bicho la... con ala y matando adolescentes. Suele pasar con la segunda parte, Con la persona. segunda parte. Mira piraña 3D. Que mierda. <risa> Normal, sí que una que la mete el <risa> 3D. Rebeis, lo, que me da, lo que es curioso que entre todas las pelis no hemos nombrado ninguna de John Carpenter, maestro de del de género, el Avi. entre, entre otras, entre otras muchas, pero bueno. La del hielo, como es? Eh, el polo norte, la sí. del extraterrestre Esa que más es pez, ¿no? Esa no, o sea, ¿No era la de la cosa? Sí, la cosa Vale, pues eso, aquí tenéis un montón de recomendaciones Para la noche de Halloween Y creo que se nos está acabando el tiempo Nos tenemos que pirar Así que, Agustín, sintonía Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de... ¡Turururu, turururu, turururu, turururu! Si es que lo no clava, si es que lo no clava, eh Ha nacido pa' esto Ahora me voy a los coches de feria a ver si turururu A ver turururu, hacer turururu, tururu, lo que son Pues Agustín y yo nos vamos a pirar A ver si está la... El tío en el tío en Que vamos ahí a... Y si después nos damos una vuelta en el yondi ay, ay, ay. Que vamos a gastar el sueldo que nos han pagado por hacer el programa Nos vamos a gastar esto en vino Hostia Pues vamos a ver más bien <risa> poco, poco nada Poco nada Pues eso Deciros que hasta aquí El programa de feria de, de hoy Estaremos de vuelta El viernes que viene Ya en el mes de noviembre Uy ya noviembre Con todo el frío eh. Nos vamos a tener traer aquí Ya el braserico La, la anagüilla La mesa camilla La mesa camilla no, Esta lo que pasa que Tenemos es que redondearle la punta Uy uh, que son las 10 No han movido sí sí Son las nueve Ah, son las nueve son Ah, las nueve. claro, es que como yo vivo en otro mundo diferente del vuestro Entro <risa> yo En tu pues en yo dimensión hora. paralelos claro, claro. Es que <risa> Y, y me yo ¿qué, qué culpa tengo si no tienen mi misma inteligencia sí. Claro, va a culpa nuestra Pues eso, este que se despide a su hora en su mundo, que es José Adiós, adiós También estuvo María Rosa sí. Ah, y recomiendo El placer de la caza ya. ¿El placer de la caza? Sí ¿Y eso qué es? Miedo <risa> un documental de Harry Sedal Vale Yo Hombre A mí me gusta Porque yo siempre he sido de Harry Pedal De toda la vida Yo de Harry Pedal Total eh, También estuvo Ángel Venga, hasta luego También estuvo Mager Venga, niña Que se me nos va de las manos Venga, el sobrecico. el sobrecico ¿Quieres el sobrecico? Llévate un sobrecico Nuestro técnico de sonido que fue Agustín Y otro Mira. perrito piloto, oiga, otro perrito piloto De de eso, de gasolina Venga, venga, que la moto que no las quitan, que no me la quitan de las manos Mira, Y eso, que yo soy Trulo Recordad que estaremos de vuelta el viernes que viene Aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM A las 8 de la tarde, igual que hoy, de 8 a 9 Eso ya... contando que el tío del vino se haya ido a su pueblo Sí, porque a lo mejor podemos secuestrarle la caseta No, no, no. O, bueno, pues ese puede ir de vacío. Pronto claro que se va de vacío. Y recordaros que justo cuando acabemos nosotros empieza las puertas del infierno, ¿no? no la, puerta, la, puerta, la puerta la puerta del ah, más allá. De, de, de, jo, yo es que me aposté no, en plan me satánico, la gente, ¿no? la puerta del más allá. O sea, ya subiendo de el margen palante. Sí, eso es el más allá. El más, más allá. allá del margen. Bueno, pues ya esto en serio, esto nuevo programa en la parrilla de Radio Cúllar, la puerta del más allá. Terror, terror de verdad. Un programa out, sobre el mundo y, del misterio ¿Y quién van a ser que nos, nos infunda en ese miedo? Pues la verdad es que me pillan en braguitas Porque no lo sé El caso es que sí he podido escuchar Unos pilotos de este... Bueno, son un programa veterano en otra emisora sí Y hacen trabajo de campo Es decir, van a, a investigar A los sitios donde se produce el misterio Por lo tanto, es muy, muy recomendable Después de pasar un más rato con nosotros Ahora les toca pasar un más rato con ellos <risa> En otro estilo Pues lo dicho, hasta el viernes que viene Gente, podéis seguir encontrándonos en Facebook Si es que nos da por actualizar y esas cosas En 20 en Twitter, en todas las redes sociales Vosotros buscarnos Y a lo mejor nos manifestamos, quién sabe Hasta entonces